Mar Negro, canción del ensamble Chancho a Cuerda, compuesta por Julián Galay, que viene ahora con Javier Bustos a presentarnos el lío que están armando, titulado t e l e s c o p i c a <risa> a Comenzar una nota periodística diciendo: No entiendo nada de lo que están haciendo las personas que voy a entrevistar, y cada indicio que dan de lo que va a ocurrir este sábado a las 21 en Bonus Track en México 3659 me desorienta un poco más. Veo un video donde de repente hay una suerte de. Violín inventado, forma de violín, sonido de otra cosa. Veo de repente que están trabajando con materiales como PVC. Veo que hay descartes dando vuelta. Conozco los nombres de los seres que están llevando adelante esto, pero no imagino. ¿Qué ocurre en la conjunción de ellos dos para esto que se llama telescópica? Y va a pasar el sábado a las 21, como te decía, en bonus track en México 3659. Los protagonistas de este asunto son Javier Bustos y Julián Galay, uno a cada lado sentado aquí en la mesa de la tribu. Javier, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarnos. Y Julián Galay, muy buenos días. Tu casa aquí abierta una vez más para todo tipo de experimentaciones. Buenos días, muchas gracias. Un espacio favorito. ¿Qué está pasando entre ustedes dos y cómo se empezó a armar esto de telescópica que tiene algo de musical, algo de espacial también y algo de construcción? Bueno, es una. Esta es una, una reunión que surgió en el verano、eh, con el proyecto de, de generar materiales por los intereses comunes entre las formas、eh, particulares de ver la música. Y. Se convirtió en una especie de rueda de experimentación hasta que llegó el,、eh, el concepto de una suerte de dispositivo musical, instrumento musical, que creciera, que crecía de forma descontrolada y ridícula, o sea, que, que tomara proporciones que, que, que nos excedieran un poco. Entonces empezó esta investigación y esta experimentación acerca de, de distintas formas de combinar materiales reciclados.、Eh, Que llevaron realmente a un objeto muy muy interesante, muy loco, que va a suceder este sábado. ¿Es un objeto que se construye en vivo? Sí, de alguna manera, aparte de la performance visual y sonora, es cómo ese objeto va creciendo, se va conformando, se va, se va despertando, digamos. Es ¿no? una especie de, de aparato bestia, de, sí, hecho también con, con basura, digamos. Hay mucho de, de descarte, de buscar en lo que hay en la casa, de ir en. Hay un estado que a mí me encanta, a veces simplemente alguna obra para estar en ese estado, que es que uno está con la atención el, todo el día buscando algo. Y en este proyecto puntual es ir caminando o en bici o en el colectivo mirando en la vereda qué hay, qué hay, qué hay, porque puede aparecer un pedazo de computadora. Que quizás es el sonido que necesitábamos, o el material, o el color, o el objeto. ¿no? Uh -huh. Acá hay un tema que es、eh, empezar a, cru a cruzar disciplinas, ¿no? porque uno los conoce más, o sobre todo a Juli, por el recorrido musical, y de hecho estamos escuchando el ensamble chancho a cuerda, y una melodía, y una banda, y de repente cuando vemos los avances de lo que parece que va a ser telescópica, los vemos a los dos maniobrando unas suertes de varas metálicas donde parece ser más importante. La disciplina en el sostenimiento del objeto que el sonido generado en sí, que la melodía que se le puede sacar a eso, ¿no? Sí, no sé si más importante que el sonido, pero sí se arma como, como un complejo de, de lo que se ve, de lo que se mueve, de lo que suena.、Eh, ahí hay a y u n Al fin y al cabo, el, el, Me parece que le damos mucha importancia a lo sonoro, digamos. Por ahí sí, en cuanto a qué melodía o a qué acorde o eso, puede estar como un poco más abstracto, y se puede, pero, pero sí estamos muy contentos con los resultados sonoros, más allá de que visualmente es atractivo y el objeto.、Eh, creo que lo, que lo que lleva a decir, bueno, este objeto va, este objeto lo ponemos. digo,、no、hay, La escenografía está dada. Por los objetos que suenan, no hay escenografía extra, no es que hay cables pegados con cinta Scotch para que parezca tecnológico o que hay un no sé, un sé aparato con cuerdas pero que está ahí para agrandar. No, no, no. Todo lo que usamos fue conformando esa especie de. De, de aparato, de escultura de basura, pero no hay nada, d i g o está todo el proceso puesto sobre la mesa, todo se ve cómo se hace lo que hace que eso suene. Y funciona también como puesta en escena mientras se va construyendo, porque también construye un poco el, el escenario de lo que van a estar haciendo. Pensaba Javier también en cómo se mete lo humano en todo esto, porque ustedes, un poco más allá de que se conocían las obras mutuamente, no se conocían tanto en lo singular, entonces también hay un proceso en la persona. s también tuvo como una. Una interrelación, intercambio muy, muy, muy interesante de, de las perspectivas、eh, sonoras y musicales. Los dos venimos del ámbito de la, de la música. Yo trabajo hace bastante tiempo con, con la construcción de instrumentos así, no, no tradicionales. Y en relación a lo que decíamos antes, me parece muy interesante esto de encontrar una poética diferente a la forma de producir sonido. Entonces, ahí esa, esa suerte de investigación acerca de cómo controlar el sonido de una forma distinta. Que tenga como cierta actitud sensible o poética para, para poder generar música con eso, con el gesto. Y en ese sentido, bueno, como todo el despliegue de telescópica es una búsqueda como en, ese, en ese territorio. Ver cómo manejar el sonido de distintas formas y con, con distintas interfaces. O sea, cómo diseñar la forma en la que queremos que se manipule el sonido. e s o sería como el, el, uno de los kits de,、eh, de todo esto. Para manejar una imagen en quien está escuchando, ¿qué objetos, qué materiales están conformando esta suerte de telescópica? Y hay un montón de objetos. Algo lindo es que el, el aparato mismo nos obliga a armar una especie de coreografía, digamos, ¿no? Donde、eh, al tener cierta espacialidad nos hace movernos de un lugar a otro y del centro a los costados y estamos trabajando un poco con. Con la simetría y la desimetría, entonces hay algo de, de que nos vamos moviendo por distintos lugares y objetos que puede haber, muchos objetos telescópicos como las antenas, por ejemplo, antenas, hay, hay placas metálicas, plásticas,、eh, placas más finas, hay unos tubos de PVC, como bien decías, que, que emergen telescópicamente permitiendo que aparezcan cuerdas, resortes, metales.、Eh, Hay también muchos bueno, motores, por ejemplo. n o Hay muchas cosas que están accionadas con, con motores que, que manipulamos la velocidad o accionamos o desaccionamos. digamos. Una imagen que podría ser relacionada a un tipo que está usando un sintetizador, por ejemplo, que está perilleando, como se dice.、Uh -huh. Bueno, se, puede, se va a poder ver que estamos perilleando, pero vamos a estar accionando cosas mecánicas. ¿Importa el para quién cuando se está haciendo esto? ¿Qué p r e g u n t a c o m p l e j a Mira, yo recién escuchaba a, a una persona que decía acá en la radio que le molestaban mucho las frecuencias agudas de、sí. las flautas. Y en ese sentido, o Ahí sea, Ahí está la saludando. telescópica va a ser un buen lugar para esa gente que no le gustan mucho los lugares agudos. Porque trabajamos, tenemos cierta obsesión por, por、eh, el sub-low sub y las frecuencias graves y lo que sucede en esos terrenos. O sea, no, no generando una bola、eh, demasiado insoportable, pero, pero nos gusta explorar.、Eh, La convivencia de distintas frecuencias graves,、eh, bueno, y tenemos también agudos para los que busquen. A... Pero, pero hay un... demagogos. Sí, sí, sí, sí. sí, buscamos ahí, digamos, que, que, que, haya un momento, que haya momentos amables, que haya. Digamos, tiene una obra que tiene algo, si se quiere, en algún punto, el sentido del humor, digamos, es, es bastante particular vernos manipular por ahí objetos que se ven un tanto ridículos. Pero no suenan para nada ridículos.、Uh -huh. Esa contradicción visual sonora. Nos interesa mucho.、Uh -huh. Pensaba también en lo importante de lo multidisciplinario, algo en lo que vos, Juli, ya venís experimentando, lo vimos con todo el año、uh -huh. pasado en el Centro Cultural Kirchner, y algo en lo que el otro día me comentabas tomando aquel café, este, que estás cada vez más interesado、uh -huh. en ahondar, que por ahí ya la conmoción no pasa por escribir un cuarteto de cuerdas que lo toquen músicos increíbles y que ocurra en un espacio ciertamente elitista, sino en este cruce de,、uh -huh. de lenguajes. ¿Cómo venís viendo esa indagación que te separa quizás más de, del instrumento y de la tradición para que las cosas se vayan construyendo con el andar? no? Y a mí me encanta, digo, en mi parte fue increíble poder cruzarme con, con Javier. Un poco nos cruzaron nuestro s proyecto, s porque yo me copé mucho con un proyecto que tiene él que se llama Aerodrones, que es como una especie de, de órgano hecho con globos que suenan, que, que les recomiendo que. que Lo busquen,、eh, y bueno, Javier un poco conoció todo y nos hablamos durante el proceso. Y vino la, la, al estreno, entonces, un poco nos presentaron nuestras propias obras. En ese sentido, fue como muy divertido. Y yo la paso cada vez mejor. Me doy cuenta que, que está latente desde que soy muy chico el, el amor por, por las palabras, por el cine, por el movimiento, por las esculturas, por la plástica, por, por todo lo que es escénico. Eh, y, y empezar a aceptar eso es como, ah, claro, venía por acá, digamos, ¿no? Yo, yo pienso que uno de los gérmenes de dedicarme a lo que me dedico es el amor que tenía por construir cosas con los legos, por ejemplo, ¿no? Poder seguir unas instrucciones y transformar en algo, en un objeto, que también les ponía luces y mecanismos y los hacía sonar. Entonces lo veo como muy cercano, digo, con, con un proceso de, de pensamiento, de trabajo, con el oficio, con el entrecruce de la gente, con todo un camino. Pero es como que me empiezo a tranquilizar en el sentido de que cada vez me siento mejor.、Uh -huh. Ah, bueno, esto. Digo, hace mucho que no me pasaba que con Javier nos estamos ensayando todos los días, hace bastante tiempo, no, no sabría hace cuánto, pero hace mucho que no me pasaba de un proyecto a d ú o donde te ves todos los días. Sí, sobre esto me p a r e c e que también era interesante conversar, que es el proceso organizativo de todo esto. ¿Cómo han dividido las tareas? Digo, hoy tocamos, hoy construimos, hoy investigamos, hoy callejeamos. ¿Cómo, cómo se fue dando? Y es medio un. Mix, o sea,、eh, es muy fragmentado. 50% del tiempo construimos, 25% del tiempo tocamos, le metemos un 50% más porque nos pasamos de la hora del、Ajá. ensayo. Entonces ahí volvemos a, a improvisar o a componer y después seguimos construyendo. Y uno se queda construyendo y el otro va a recolectar. O sea, <risa> estamos medio con un trabajo bueno. Nada, siempre antes de un estreno、eh, se intensifica todo, pero la verdad que está funcionando muy, muy bien. el... Esta mecánica de encontrar un problema encontrar un problema un sonoro o compositivo y, y tratar de resolverlo con la construcción. O sea, no usar algo que ya está, sino como encont encontrar la construcción que permita resolver ese problema. Y eso está, está muy piola, porque Estamos... salen como、eh, objetos sonoros muy, muy raros. Estamos aquí con dos chatarreros premium, podríamos decir, Javier Bustos y Julián Galay, que vienen armando Telescópica y que se va a presentar este sábado a las 9 de la noche en Bonus Track en México 3659. Y el espacio también tiene que ver con esto, porque está como arrancando también. Contanos, Juli, un poco del espacio donde va a ocurrir. Bueno, es un espacio que está ahí en el centro de Boedo, que me parece que, que se está armando como una especie de polo cultural, ojalá sí sea. Están abriendo muchos espacios nuevos de música, como La Minga, está t i m b e r 4, bueno, muchos espacios de teatro, de música, de distintas. Cuestiones, tengo un... muchas de mis amistades e s t á n ahí en el barrio Boedo.、Yo、no vivo en Boedo, pero soy muy asiduo. Y bueno, este lugar、eh, se está armando con, con la idea de que haya muchos talleres también multidisciplinarios, charlas, fotografía, arte, género.、Eh, también ensayan obras de timbre 4 ahí. Y hay un... está también armándose el lugar. Hay, hay un lugar donde se puede tomar algo. Es una casona de unos 100 años. La antigüedad era una fábrica, pero esas fábricas que funcionaban en esas casonas donde hay vitrós hermosos y escaleras y, y esas puertas de madera es como una, una casa muy bella donde tiene muchas habitaciones y la idea es que en esas habitaciones empiecen a suceder cosas.、Eh, esto, si no me equivoco, en este año es la segunda cosa que se hace, el lugar se llama Bonus Track. Tocó Amparo González con Yusa y con algunos invitados, un, un show más así de cantautor, música. Y e s t a sería como una pata un poco más experimental, un poco más.、Eh, bueno, eso. Este sábado, 9 de la noche, México, 3659, en este espacio que se llama Bonus Track. Entonces, Javier Bustos y Julián Galay están presentando Telescópica, algo que podríamos denominar o ellos han denominado como Performance Sonoro Espacial. Lo más interesante seguramente será ir a experimentar lo que tienen para proponer, más que buscar grandes definiciones enciclopédicas. Javier, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitarnos y bueno, espero que puedan ir este sábado. Julián, siempre un placer. Un placer para mí. Telescópica este sábado a las 21 en bonus track.